Y de este asunto hablamos con un investigador del CSIC, de la principal institución científica de nuestro país, un investigador, un científico, que es Fernando Valladares, que ya nos está escuchando. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Teníamos, dices, en un titular que hemos leído, teníamos la vacuna y nos la hemos cargado.